Estoy saliendo de deudas. Soy la cabeza y no la cola. El favor de Dios me rodea como un escudo. Cuando habla como cuando Dios habló, las cosas empiezan a pasar. Más oportunidad te hallará. Cambios buenos, promociones, ideas. Lo respetarán. Y en vez de solo pensar, espero sanar de esta enfermedad. Debe dar un paso más allá y empezar a declarar,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 Dios está por mostrarme algo que nunca he visto. Cuando habla así, los ángeles van a trabajar, abren nuevas puertas, preparan a la gente correcta y arreglan las cosas a su favor. Todos estamos esperando, creyendo, orando por algo. Mi pregunta es, ¿le está dando la habilidad a su fe al hablarla? El Salmo 91 dice...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 por más de diez años sin éxito, y un día estábamos en una junta del personal, planeando el siguiente año. Y entonces hizo una afirmación. «Cuando tenga mi bebé, voy a estar fuera por un par de meses y debemos hallar a alguien que me reemplace». Pensé que estaba embarazada y nadie me lo había dicho. No actué sorprendido ni dije nada. Tras la junta, dije a mi hermana Lisa que estaba allí, «Lisa, ¿por qué no me dijiste que estaba embarazada?».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 la mayoría hubiera desistido y aceptado que era así. Pero ella no. Siguió diciendo y declarando, Cuando a mi bebé llegue. Sabe que veinte años después dio a luz, no a un bebé sino a dos y tuvo gemelos. Ella dijo, Dios hizo lo prometido. Piense lo opuesto del Salmo noventa No le diré al Señor y no lo hará. Ese es el principio.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 Dimos un paso más y declaramos, ¡es nuestro! Se volvió parte de nuestra conversación diaria. Al estar comiendo, cuando tengamos el Compact Center podemos hacer esto. Cuando renovemos, cuando nos mudemos, cuando tengamos una gran inauguración. No dije, no sé Victoria, va a ser muy costoso. ¿Dónde vamos a conseguir los fondos? No sé. «Los opositores son muy, muy fuertes». «No. Le dijimos a Dios, como el salmista. «Dios, sabemos que eres mayor que cualquier obstáculo». Dimos un paso más y declaramos «Es nuestro». Se volvió parte de nuestra conversación diaria. «Lo declaramos y Dios lo hizo». «¿Qué le está usted diciendo a Dios?» «Bueno, mis problemas son muy grandes».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 Y hará más de lo que pueda pedir o pensar. Tengo unos amigos que estaban creyendo que tendrían otro hijo, dice Joel. Tenían una hija, pero realmente querían tener un hijo. Cada vez que la esposa se embarazaba tenía un aborto. En nueve años estaban muy desanimados y tentados a desistir. El hombre se llamaba Joe y le han dicho Joe toda su vida.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 Lo que Dios haya puesto en su corazón, declare que pasará. Yo digo cada día en la mañana, voy aumentando en la unción, sabiduría, favor y en influencia. Cada mensaje está haciendo mejor. Dios lleva a nuestro ministerio donde ninguno ha ido. Debe hablar favor para su futuro. Yo declaro cada día, mis hijos cumplirán su destino. Sus dones y talentos saldrán en plenitud Sobrepasarán cualquier cosa que hayamos hecho Desde que reemplacé a mi padre He dicho Cuando alguien me vea en televisión No podrá apagarme ¿Sabe cuántas cartas recibo? De gente que dice Joel, estaba cambiando los canales No me gustaban los predicadores por la tele Nunca los veo Pero al encenderla te vi Y no pude apagarte Un hombre escribió contando que su esposa intentó hacerlo ver el programa durante muchos años, pero no le veía, y un día él cambió a los canales y se topó con nuestro programa. Normalmente le cambia muy rápido, pero por alguna razón, ese día su control remoto no funcionó. Se quedó atorado en nuestro programa y estaba muy frustrado y lo estuvo manipulando. Terminó cambiando las baterías y aún no funcionaba.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 y estar frente a la gente. Durante la semana me bombardearon pensamientos negativos. Me ponía frente al espejo a hablar conmigo mismo. Decía Joel, eres fuerte, eres muy capaz y tienes lo que se requiere. Estás ungido, eres talentoso, puedes hacerlo. En ese tiempo nada de lo que decía era verdad, no era fuerte, no tenía confianza.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 Cada vez que lo digas se acerca al aumento. Se acerca más a ver qué suceda. Quizá enfrenta una enfermedad. No se ve bien, pero cada vez que declara estoy saludable, soy fuerte, me estoy aliviando, se acerca la salud, integridad, victoria. O quizá lucha con una adicción y cada vez que declara soy libre de esta adicción no me controla. Se acerca la libertad, se acercan los logros. Y aquí el secreto. Esto funciona en lo positivo y en lo negativo. Si siempre está diciendo «soy muy infortunado», «nunca obtengo cambios buenos», se acerca a adversidades, «más desilusiones», «me ha dolido la espalda por tres años, no creo que mejore jamás», se acerca a más enfermedad entonces, «y más dolor», «he atravesado tantas cosas, no creo que seré feliz otra vez»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 No tengo lo que se requiere. Si yo hubiera hecho eso, no estaría parado aquí, hablando frente a gente. Y si quieres saber cómo va a ser dentro de cinco años, escuche lo que está diciendo sobre usted mismo ahora. Está profetizando su futuro. En cinco años mis mensajes van a ser mejor de lo que son ahora. En cinco años voy a ser más fuerte, saludable, sabio, más guapo.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 Cada vez que lo dice, se acerca a eso. Pero si siempre dice, estoy bajo de forma, nunca bajaré de peso, se acerca a lo equivocado. Un señor me dijo hace una semana. Tenía unos 70 años. Joel, cuando envejeces, todo es cuesta abajo. Eso era lo que decía. Estaba declarando, voy de bajada. Estaba llamando la poca salud, falta de vista falta de oído. Y si sigue así, se sigue acercando a ello. Por cómo se veía, parece que llevaba diciendo por mucho tiempo eso. Le advierto que todos vamos a envejecer. Al final todos vamos a morir. Pero no planeé ir cuesta abajo. No empiece a hablar de derrota para usted. Moisés tenía 120 años y la escritura dice, mis ojos nunca se nublaron ni perdió su vigor. 120 años saludables. Fuerte visión. No usaba gafas. No llevaba un letrero al cuello de auxilio. Me caí y no puedo levantarme. Tenía una memoria aguda, una mente fuerte, nítida. A pesar de cómo se sienta, de lo que se haya heredado en su línea familiar, necesita declarar a diario. Todo en mí se vuelve mejor y mejor. Los huesos, articulaciones, ligamentos, mi sangre, órganos, memoria, visión, oído, talento, destrezas, apariencia, mi piel, mi juventud es renovada. Como Moisés terminaré mi carrera sin mis ojos nublados, sin perder vigor. Hable de este modo y se acercará a una nueva juventud, salud y energía, vitalidad.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 quizá está hoy en un tiempo difícil. En vez de quejarse, eso solo atraerá más derrota. Su declaración debería ser «Tengo gracia para esta época. Soy fuerte en Dios. Son más quienes están a mi favor que quienes están en mi contra». Cuando dice eso, tiene la fuerza, tiene el valor, la confianza, la resiliencia. Atraviesa una desilusión una adversidad a una pérdida. No sé cómo ha pasado esto. ¿Es tan injusto? No. Eso solo atraerá más autocompasión. Su declaración debería ser. Dios prometió belleza en vez de cenizas. Gozo en vez de luto. No me quedo aquí. Sigo avanzando. Hay nuevos comienzos en mi futuro. El resto de mi vida será la mejor parte. Hable así y se alejará más rápido de sus problemas, se aleja de la autocompasión y avanza a la bondad de Dios en forma nueva. Una de las mejores cosas para hacer es tomar unos minutos cada día para hacernos estas declaraciones positivas sobre nuestra vida. Anote no sólo sus sueños, su meta, su visión, sino haga una lista de cualquier área en la que quiera mejorar, algo que quiera haber cambiado,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 declare esto, y saldrá con sus hombros derechos y con su cabeza en alto. Y si lucha con su peso, declare, estoy en forma y saludable, lleno de energía. Peso lo que debería pesar. Quizá no sea verdad ahora mismo, pero siga diciendo y se va a acercar a ello. En vez de sentirse culpable y condenado, enfocado en errores pasados, declare, soy perdonado, soy redimido, Visto un manto de justicia, Dios se complace conmigo. Mire, la Escritura dice, «Diga el débil, fuerte soy». No dice, «Hable el débil la debilidad». «Analice la debilidad». «Llame a cinco amigos y explique la debilidad». No, no puede hablar derrota y esperar tener victoria. Y no puede hablar enfermedad para tener salud. No puede hablar de escasez, lucha y esperar tener abundancia. Debe mandar sus palabras en la dirección que quiere que vaya a su vida. Si pasa por un tiempo difícil y alguien le pregunta, ¿cómo estás? No entone una canción triste de todo lo malo que pasa. ¡Ay no! ¡Me duele la espalda! ¡El tráfico es tan terrible! ¡El jefe no me trata bien! ¡Me quedé sin lavadora!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 Póngase el hábito de hacer estas declaraciones positivas para sí mismo. Declare a diario que sus sueños van a realizarse. No es suficiente con solo creerlo. Nada sucede hasta que habla. Como el salmista, cuando se lo diga a Dios, Dios hará lo que prometió. Permítame guiarlo hoy en una de estas declaraciones. Dígalo conmigo con convicción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 Mejor y mayor de lo que imaginé. Yo lo digo hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si te motivó este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, mis palabras tienen poder. Para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. soy Elías Benson. No olvides también descargarte tu audiolibro gratuito los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice descarga tu audiolibro gratuito aquí Expresa tus amarguras y deja que te ayudemos. Ve a aumentandomiautoestima.com barra consultorio y sana tus heridas emocionales. La primera consulta es gratuita.